Irda fi frecuencia, rugiera tientuto. Con tres información, acabes en idea, escenario. La pulguesta. <totipa> con la radio, vamos las 6:30, con los primera la voz que está Desde un viento genial El escopo y niñería se difunde sin parar Sintoniza la revuelta la información local Que va a pasar cambio social ¡Sontra, sontra, sontra! ¡Sontra, sontra! ¡Sontra, sontra, sontra! La calle tiene voz ¡Sontra, sontra, sontra! De la posesión ¡Sontra, sontra, sontra! ¡Y hay Gostan del bar e volobolo se tentar la presio mineria de vecetaris. Sono stanno de mentiras que toman la opinion por los medios sin no pintan cuadros rayas con puchon. Solo pleo de liderazgo de manipulación informativa paralizando pod. Una gota de podazos de tormenta. Una gota. Que tienen el pod. Una gota de la otra gestión. Una gota de podazo. Racha León, bienvenidas y bienvenidos, oyentes de la Eguski Erratia, a Wim Belchak, magazine informativo y cultural de los jueves a las 7 de la tarde en directo. O al menos hasta hoy, ya que es la última semana de la temporada, tras la cual, como cada año, haremos un parón de verano hasta el próximo curso que arrancará entre septiembre y octubre. Por parte de Wim que no estaremos en la parrilla la próxima temporada, nos toca afrontar estos últimos 60 minutos en los que te vamos a acompañar en directo en el 107 de la FM y en Euski.net, pero que podrás también escuchar en la repetición del viernes a las 9 de la mañana o cuando quieras en la sección de podcast de la web de Euski Ratia. En de hoy hablaremos de Lerria Resia, el muro popular que se pretende levantar también en Navarra para denunciar los juicios políticos contra jóvenes y evitar que los lleven detenidos. Hablaremos también con Carmen, hermana de Betty Cariño, la activista me mexicana directora de Cactus y asesinada por paramilitares en 2010. Carmen nos hablará de su pueblo, sus luchas y el panorama de medios libres en su región. Todo eso más a continuación en UIMBELCHAC. 7 y 5 de la tarde y hoy es jueves 20 de junio del 2013 así que vamos a empezar Empezamos el UIN Belchac de hoy hablando sobre el sumario 8-10 en el año 2008 los jóvenes navarros Luis Goñi Xavier Sagardoy, Maider Caminos, Miquel Jiménez y Ari Chazcona, que fueron detenidos, acusados de pertenecer a las organizaciones de kinosegui. Su detención e incomunicación se produjo en la primera de una serie de redadas policiales en Navarra, seguidas de años de cárcel para varios de ellos. El próximo 3 de julio, el Tribunal Supremo va a estudiar las condenas impuestas a estos jóvenes por la audiencia con la amenaza de llevarlos de nuevo a prisión. Tenemos aquí en los estudios de Guski y Ratia uno de ellos, Arrachaldeón, Luis. Arrachaldeón. ¿Qué se os pide o poniéndonos en un escenario negativo, que se os puede llegar a pedir con la revisión de esta condena? Bueno, pues en principio el Supremo lo que va a hacer es estudiar la condena que nos ha impuesto la Audiencia Nacional de seis años de cárcel, pero pues en, lo que tiene que hacer es o ratificar esa condena o absolvernos o a saber que se le puede pasar por la cabeza al Supremo también, ¿no? Pero bueno, en principio es eso. Uh -huh. Vosotros pedís la absolución de este caso. Sí, nosotros pedimos la absolución. Creemos que es el único aporte que... Una vez Euskal Herria empieza uno en un proceso de, de resolución del conflicto, el único aporte positivo que puede haber es la gente que nos están condenando y eso, absolvernos. La gente que está que está condenada y que está en la cárcel ya, sacarlos de la cárcel y, y, y por supuesto no, no realizar más, más juicios más juicios políticos a militantes independentistas. En estas cinco detenciones tenéis en común que todos denunciasteis torturas, ¿no?, durante no. el proceso. Eh, Miquel y Aritz fueron detenidos, se, se, se escaparon del operativo. Bueno, sí. Ellos entregaron es. a la audiencia, sin embargo los demás sí que denunciasteis sí. torturas durante este proceso. Pues contarnos un poco cómo, sí. cómo fue desde el momento en que os detuvieron de la detención. Sí, pues, pues era un sábado a la noche... A las 5 de la mañana, un poco antes así, entraron en casa. Yo oí un montón de golpes y pues, salimos mi padre y yo a abrir la puerta y apareció bueno pues, la Guardia Civil y bueno me sacaron al rellano, me pusieron las esposas a la espalda con la pistola en la cabeza y que no me moviera, que no me moviera, que si no, pues entraban a registrar la casa, salieron y ya dieron la orden pues para que subiera pues todos los guardecibles que iban de paisano, la gente judicial y todo eso. Y nada, ahí en el momento nos dije, pues te entregan la orden de detención y la orden de detención decía que, que eso que estaba detenido por pertenencia a banda armada, por tenencia de explosivo de armas y explosivos y, y eso, que iban a registrar la casa a ver si encontraban algo de eso. Y ahí estuvieron registrando hasta no sé qué horas. O De, al salir de casa registramos también una bajera mi coche y un y un bar de ahí me subieron a la avenida galicia aquí a iruña y en aquí no sé cuánto habmos estado unas horas unas horas me hicieron fotos sacaron pruebas de adn de mi saliva y, y de ahí directamente a madrid y en madrid o sea de, en el camino a madrid ya eh, fue montarnos en el coche todo esto yo no veía nada porque me pusieron una capucha negra Me sacaron medio arrastras del calabozo de aquí, me tienen un coche. Y luego en el camino a Madrid, pues fue yo pues porque más o menos somos de Iruña y sabes por dónde te están llevando y pues haciendo la rotonda de los fueros, de ahí hacia hacia la Avenida Zaragoza para abajo y nada más coger la autovía ya empezaron los golpes, preguntas, muchos golpes. Y así, o sea, el cam el camino a Madrid fue fue intenso golpes y preguntas, golpes y preguntas. En algunas detenciones incluso tanto de las vuestras como algunas posteriores redadas utilizaron el provocar accidentes de tráfico, ¿no? para sí. detener a. La... Pues por ejemplo, eso, al final en, en la incomunicación ya una vez llegaba a Madrid, las torturas ya no es que no es que se redujeran, es que se intensificaron, fueron mucho más duras con la bolsa y así y yo ya ahí me di cuenta que el único objetivo era sacar nombres para seguir la para seguir la, la, pues la cadena esta de detenciones. Y yo hice un, en, en un primer momento una declaración a la que me habían obligado ellos, ¿no? Y en la que yo me mencionaba a mí y algún otro que habían detenido en el operativo que yo lo había oído, ¿no? Pero no les valía, quería más gente, quería más gente y ya salió el nombre de, de... Pues ellos me dijeron claramente, ¿no? Es que te, tienes que mencionar Alberto López y borra. Así, ¿no? Y claro... Y al final, reventado, reventado, pues tú coges y firmas lo que te piden. Son además estas las únicas pruebas que han utilizado, ¿no? Estas declaraciones bajo sí. incomunicación y tortura sí. policial. Sí, y luego con lo de Alberto, eso, esto, se quedó claro. Me sacaron el nombre de Alberto y fueron ya directamente a por Alberto y es donde provocaron ¿no? el accidente que has dicho tú, que no, creo que salía de trabajar y conforme estaba subiendo para casa, le embistieron con un coche y al sacarlo del coche que había gente caminando o algo así, pensaban... La gente no sabía qué había pasado y entonces los otros salieron. Somos Guardia Civil, que es un narcotraficante. Pues sobre pues para mantener el ocultismo del operativo. Y es que fue muy grave porque el primero que se enteró de que Alberto estaba detenido fui yo. Cuando entró por la cárcel yo le vi de la ventana y me dijo él... Joder, que no sabe nadie que me ha detenido. Y yo, ya, ya. Con Maider intentaron hacer lo mismo, lo que pasa que ya pudo chillar y se enteraron algunos vecinos, pero... Como ya viene ocurriendo en Donosti y en Onda Roa, para hacer frente a las posibles nuevas condenas, se pretende utilizar la nueva estrategia del Muro Popular. Y la primera parada no en esta creación de una red solidaria es este mismo sábado. Sí. Eso, pues, bueno, nos empezamos a juntar los de Sumar y así, hablando a ver cómo podíamos darle vuelta a esto, y, y de repente surgió, pues eso, en Donosti ya empezaron a poner la dinámica esa de pues ahí hicieron un askegune muy concreto, que se juntaron en el boulevard y eso, y nosotros viendo que Nafarroa es Nafarroa y tenemos unas unas características más especiales que allá, no podemos poner, sabíamos que desde un principio no podíamos poner un, un gune fijo donde estuviéramos ahí arropados por la gente y eso, pero sí que hemos decidido tirar para adelante con esa filosofía no del Erri y aunar fuerzas en... En torno a... No, no, y no es solo con nuestro caso. Esa, esa es la historia. De, de que sí, que ahora mismo es lo nuestro, pero tenemos en Afarro a otras 63 personas que están a la espera de juicios. Y en Euskal Herria son 200 y pico. Entonces, que la única manera que tenemos de hacerle frente a esto es como pueblo. Entonces, el RR sí trata de eso, ¿no? De, de juntarnos y allá, allá donde podam, podamos, entre entre todas y todos, hacer que al Estado... si Si ahora mismo le es fácil estas detenciones, hacerse lo cada es más difícil y que llegue un momento que resulte imposible. Hay alguna actividad prevista además de este sábado, quizá en torno al 3 de julio no el día previsto para la revisión de las sí, por, por ahora se está hablando ahora eh, por por ahora lo que has dicho no el 22 se plantea aquí en la gastelu una una movilización, pues que va a haber una asamblea pues para hablar de todos estos temas de qué se puede hacer, de cómo lo podemos hacer y todo esto. Y luego habrá Dancharis, hay Socatira, va a haber actividades en la Gastelú, pero eso es algo que va a ir de once y media a una y media del mediodía. Y luego, pues en adelante, está claro, el 3 pues es la revisión de la condena y seguramente pues algo se plantea, lo que pasa que, pues claro, aún no está de decidido del todo, porque como estamos haciendo asambleas en pueblos, barrios, o sea, estamos a lo que diga la gente, no es algo que queramos decidir nosotros, por eso lo del si ¿sí, ¿no? para hacerlo entre todas y todos. Llegado el momento que nadie queremos, si es que, si es que se da al final, ¿se ve viable un acto de desobediencia civil al estilo de Onda Roa o Donosti? Pues, pues no sabemos, no sabemos muy bien. Está claro, pues es lo que te he dicho antes, ¿no? Que, que estamos en Afarroa, pues seguramente si, si, si ponemos una carpa en, en cualquier sitio e intentamos estar ahí, pues no duremos una hora. Pero puede que sí salga algo así, es que... La cosa es crear las condiciones para ello, no porque pues estamos viendo que se está juntando un montón de gente, que está viniendo un montón de gente con interés de saber qué es lo que pasa, cómo se puede evitar. Entonces, en base a eso y las ideas que están saliendo entre la gente, pues ir conformando algo. No no tiene por qué ser ese mismo formato. Igual en Afarroa, pues eso, nos inventamos, es que aún no sabemos uh -huh. cuáles van a ser. Por eso las características especiales de este Realde, pues habrá que aprovecharlas también. Uh -huh. Dejando un poco de lado el conflicto vasco, estamos ahora sin duda en unos tiempos convulsos en los que el Estado se ha lanzado a la construcción de macrocárceles, un indicio sin duda de que espera una mayor población reclusa en los próximos años. El amenazador proyecto de código penal de Gallardón, el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales son sin duda, creo, indicadores que apuntan hacia ese incremento de personas encarceladas por múltiples motivos en un futuro próximo. ¿Crees que esta dinámica del Lerri y Arresia, así como comentabas, que sí que puede dar pie a los próximos juicios políticos vascos, ¿crees que puede ser además una especie de punto de inflexión para que en cada sitio, en cada pueblo, cada vez que vayan a encarcelar a alguien se cree un muro humano o alguna estrategia para protegerle? Sí, sin ninguna duda. porque Bueno, y ya eso, no se trata solo de personas que vayan a encarcelar por historias que no son justas, por... Es que nos lo demostraron hace poco en Irurtzun, en la empresa Inasa, los trabajadores y las trabajadoras y gente del pueblo de Irurtzun fueron y bloquearon las salidas para que lo, para que no se pudieran llevar la maquinaria de trabajo, ¿no? O sea, al final el, la insumisión y todo lo que le podamos hacer al Estado para, para seguir adelante como pueblo y eso en bien pues eso, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudios es un aporte positivo siempre y eso nos lo han demostrado en en Irurtsun lo queremos demostrar nosotros aquí con esto y y lo que has dicho, con todas las desigualdades sociales con la historia de la can en Nafarroa ¿no? Y, y la de millones que han robado a los navarros y a las navarras con todo eso seguro que se puede plantear una dinámica de insumisión mucho más potente, pero bueno claro ahora nosotros nos dedicamos un poco nos centramos en lo nuestro ¿no? Pero yo creo que va a ser un, un aporte positivo a todo eso. O sea, yo creo que de ahí van a venir, pueden venir tranquilamente más, se puede extender. De hecho, eso, eso es lo que queremos también, ¿no? Ya para acabar, Luis, te dejo el micrófono para ti para que aproveches si quieres hacer un llamamiento a la solidaridad de todos y todas las que nos estén escuchando. Mm. Pues nada, de momento también dar las gracias por toda la gente a la, la que ha aparecido en pues tanto en la Asamblea de Cascayota como luego se han apuntado a currar en los Lantaldes y, y a toda la gente que nos está haciendo llegar su solidaridad de, de, de varias formas, ¿no? Y que, bueno, y también a los compañeros que han quedado, que empezaron esta dinámica, que pusieron esto en marcha, pues desde Gasteiz, Ondarro, Oredeta, Donosti, y toda esta gente que acaba en la cárcel, pero bueno, que hemos cogido el testigo, ¿no? Y que queremos que de aquí en adelante también se siga con esta dinámica y que nosotros vamos a aportar lo que podamos desde allá donde estemos. No sabemos si estaremos aquí, en la cárcel, o dónde estaremos. Pero pero ánimo a toda la gente que está esperando juicios y así. Y, y nada, muchas gracias también a toda la gente que nos está apoyando y que, y que sigue apoyándonos y que todos los días nos da nos da ánimos para seguir en este sentido. Míllez que eres Torchagatik y suerte. Míllez que eres Bueno, este yo soy Alberta Cariño Trujillo este y pues pertenezco a Cantos. aquí uno la <música> coa y sandaite Mas no tu latido no sirve para la lucha que llevamos día a día Dejamos la realidad de Euskal Herria y vamos a trasladarnos a otra un poco más lejana, pero en espacio físico, no en sentimiento ni en lucha tenemos al otro lado de la línea Carmen Cariño, militante feminista y ecologista, que ha cruzado el charco estos días para dar una serie de charlas para acercarnos la realidad de las comunidades indígenas autónomas. Eh, bienvenida Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas a tardes. Todos por allá. Gracias por estar aquí en Euskierratia. Además de contar esta realidad, como decíamos, también estás en Euskal Herria para denunciar la situación de impunidad en torno al asesinato de tu hermana. Háblanos si te parece de este caso. Sí, eh bueno, eh, mi hermana Betty Cariño eh es una mujer defensora de derechos humanos eh, indígena mixteca que el 27 de abril del 2010 fue asesinada cuando as cuando asistía a una caravana humanitaria donde también fue asesinado un eh defensor de Derechos Humanos, internacionalista, eh, eh, yiriyácola, finlandés. Y bueno, eh, acudían a una comunidad indígena en, en, en Oaxaca, una comunidad que en su lucha por la autonomía pues fue eh, agredida por parte de grupos paramilitares que existen en México y que en este caso tenían acercadas a la comunidad de San Juan Coplá y es en este ante esta situación que una caravana humanitaria se acercó para llevar alimentos, medicinas y y pues observar, denunciar también lo que está pasando en esta comunidad y al ingresar, intentar ingresar a la comunidad eh obviamente de manera pacífica fueron agredidas por estos grupos paramilitares y entonces pues ya son tres años de esta emboscada y pues aún no hay No no hay ningún procesado, ningún este ninguna persona eh, detenida por este hecho que pues sí, la eh, impunidad. Betty este tenía mucho eh mucha cercanía también con con organizaciones y grupos de mujeres eh feministas también aquí en eh, en Escaleria y pues bueno, hoy, hoy después de De tres años vengo también aquí para pues a seguir haciendo la denuncia y para eh, compartir y, y conocer los pasos también que dio Betty por acá en este país al que, al que quiere y quiso mucho. Uh -huh. Tu hermana fue asesinada por llevar a cabo una lucha, pero que se engloba en una más amplia que se da en general en los pueblos indígenas mexicanos. ¿Cómo es la situación actual en el estado de Oaxaca? Sí, la lucha del de, de pueblo triqui no eh, por por la autonomía no puede pensarse de manera aislada, sino parte de un proceso de lucha que los pueblos indígenas en México llevan haciendo desde desde hace más de 500 años, pero principalmente a partir de pues de de primero de enero del 94 con el levantamiento zapatista, que es cuando surgen o resurgen nuevas luchas que Que buscan eh, ejercer en los hechos la eh, el derecho a la autonomía una vez que pues que el estado mexicano ha negado eh este este reconocimiento de la autonomía como se reconoce y como el estado mismo ha ratificado en la relación internacional, entonces hay otros pueblos que luchan y y San Juan copala y la lucha de pueblo triquis en mar entonces en este contexto en esta lucha de los pueblos indígenas en México por la autonomía, la autodeterminación, que son eh, elementos fundamentales para construir sociedades eh, pues y condiciones más justas para los pueblos. Toda esta historia está muy vinculada a un uso comunitario libre de los medios, ya que puede decirse que, en cierto modo, la lucha comenzó con la ocupación de una televisión, ¿no es así? Sí, esto en 2006, cuando el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y en general fue una experiencia en la que los pueblos tomaron en sus manos las eh medios de comunicación estatales o privados y así como fueron creando radios comunitarias que se multiplicaron por todo el estado de Oaxaca y, y que pese a la represión que también fue la respuesta por parte de del estado oaxaqueño y del estado a nivel federal por pues las radios han jugado un papel fundamental para pues para hacer eh, llegar más allá eh, y llegar a mucha más gente, eh, pero una voz que, que responda realmente a las necesidades de los pueblos, a, a su idioma, a su cultura, a sus tradiciones. Eh, las radios comunitarias desde de 2006 eh, juegan un papel muy importante en las luchas eh, de los pueblos, de los barrios, de las ciudades, ...en En todo el país... ...¿cómo funcionan estas radios? ...pues estas radios prácticamente... ...funcionan en, en la ilegalidad... ...entre comillas... ...porque... ...en México... ...sólo existen... ...11 radios comunitarias... ...que están reconocidas... Eh, ...de manera legal... Que, ...que tienen permisos... ...hay cientos de radios comunitarias... ...por todo el país... ...que transmiten sin permiso... ...sin embargo... Eh, son estas la radio las que re responden a las necesidades de, de la gente, las que responden a los idiomas, por ejemplo, a las lenguas de, de los 62 pueblos indígenas del país y yo creo que pues hoy en día las radios están jugando un papel muy importante. Estas radios es que tienen que, que funcionar así porque el Estado no no eh, garantiza el derecho de los pueblos originarios A, a la información y, a, y a, a la comunicación, pues el derecho a la comunicación es un derecho que en México es negado y bueno, las radios eh, comunitarias no tienen eh, las condiciones legales, digamos, para transmitir, pero sin embargo, como, como decía, hay muchas radios en, en México que pese a estas dificultades eh, siguen transmitiendo y juegan un papel muy importante en las luchas de los pueblos. Uh -huh. Comentas un poco la situación de las radios libres allá. Te comento aquí que también estamos un poco parecido Esta misma radio uh -huh. lleva 30 años en funcionamiento y, sin embargo, no ha obtenido ningún tipo de licencia por parte del gobierno. Hablabas también ahora de la represión. ¿Cómo se ha concretado esta represión hacia los medios comunitarios o libres? Mira, pues eh, se tienen radios por todo el país, como te dices, cientos de radios. Y que operan con muy pocos recursos con los que aporta la comunidad con algunas de eh, con con dinero que y con trabajo de la misma comunidad se ha eh, se multiplican digamos por todo el país talleres para la eh, elaboración de los mismos de los eh, transmisores de las antenas y mucho funciona a partir de ...del intercambio de experiencias... ...o sea, se han ido creando también redes... En los que ...los que tienen más experiencia... ...les enseñan a las nuevas... ...pequeñas radios que van surgiendo... ...y... ...bueno, también se arriesga muchas veces... ...a que llega... Eh, eh, ...la policía... Y, ...y desaloja... ...y quita los equipos... ...y entonces, una vez que... ...que desaparece una radio... ...pues vuelven otra vez a aparecer... ...en otra comunidad... Y así la lucha es permanente, ¿no? Permanente por existir y por eso, por ejercer un derecho que es fundamental para los pueblos y y para todas las comunidades, entonces se opera permanentemente con una eh con el temor también, ¿no? A ser eh, eh detenidos por estar eh realizando una actividad que no es no es ilegal, ¿no? Mhm. Uh -huh. Más hablando ahora ya de cómo os organizáis estos pueblos, hablabas ahora de la policía. Un dato que me parece curioso es que también tenéis una especie de policía, aunque no debería llamarse así, ¿no?, por decirlo de algún modo, que es un tanto especial y para defender los derechos de de estos pueblos, ¿no? Sí, en México también hay experiencias de, de policías que son policías comunitarias, igual el nombre... Se retoma ahí mismo, pero la idea de, de lo comunitario es aquí lo que lo eh, eh, lo importante digamos no me que la comunidad es quien quien vigila a esa policía y la policía tiene que responder a las a las necesidades de la comunidad ser policía es eh ejercer un un trabajo comunitario es es una labor que la comunidad reconoce como tal pero que no hay un pago económico entonces a a la a, eh, de forma paralela a, a, a la a todas las policías que existen oficiales en méxico y al y al los al ejército y a todo esto hay iniciativas eh, en el país en las que la misma comunidad pues vigila a su policía y elige al a, a los policías que la integran entonces bueno también va de la mano con este ...este derecho de los pueblos a, a ejercer la autonomía y autodeterminación de su territorio. Las radios también juegan ese papel en ese sentido... ...porque lo que hace es difundir las luchas que estos pueblos están realizando por todo el país... ...y que, también eh, respondiendo a todas estas necesidades que las radios eh, oficiales, las radios comerciales no no consideran... entonces realmente eh en un país, en un contexto en el que eh, los medios de comunicación son prácticamente controlados por un duopolio, ¿no? La empresa Televisa y la empresa TV Azteca que manejan además eh, televisoras, eh medios impresos, radios, pues controlan la información. Y de ahí que los medios de comunicación alternativos y en específico las radios que llegan a mucho más lugares y con y eh, eh, con más cobertura y que también se generan desde los espacios locales pues van permitiendo el, el tejer estas resistencias estas luchas que se están dando a lo largo del país desde las distintas áreas que, que cada uno de los pueblos eh, considere como escuchamos <coughs> perdón como escuchamos una nutrida red ¿no? de medios comunitarios y alternativos que esperemos que siga así y siga aumentando Muchas gracias Carmen por estar aquí hoy en Ubelchak y, y nada que tengas un buen viaje de vuelta muchas gracias y saludos a todos y a todas y las personas que nos escuchan en Escaleria. hasta la próxima hasta la próxima. invitar a las comunidades a tener un espacio eh, radiofónico y después empujarlo en cuanto a medios. Hemos encontrado pues, en la comunicación La línea de alta tensión entre Edí Castillo e Hichaso generan el casi 100% de oposición. El pasado domingo, los 39 pueblos afectados por el proyecto realizaron una consulta popular donde participó el 63% de la población y el 99,32% de esta se posicionó en contra. Para la plataforma No Línea Alta Tensión Autopista Eléctrica Oriques, este resultado tuvo un gran valor, algo que el portavoz de la plataforma Alberto Frías destacó como una cuestión que está suscitando la preocupación en la ciudadanía. Frías quiso ir más allá y dijo que esto tiene que hacer reflexionar a los partidos, en particular a los gobiernos Navarro y Vasco, sobre cuál es la manera en la que tratan a la ciudadanía. Con esta iniciativa los vecinos de los pueblos afectados tomaron el relevo a 216 ayuntamientos y consejos y consejos que aprobaron mociones pidiendo la retirada del proyecto y a las 500 personalidades de amplia trayectoria pública en que en que suscribieron la declaración de Alchasu. En ella se manifiesta el compromiso con el futuro de los pueblos y el derecho a vivir dignamente en ellos frente a proyectos como la línea de alta tensión. La Xunta desalojó ayer a los 100 trabajadores de la empresa Troquenor, situada en Sondita, que se habían encerrado por la mañana en las instalaciones de la fábrica para evitar el desahucio. En Sondica, perdón. Mientras en el exterior familiares y compañeros de empresas cercanas mostraban su solidaridad, algo que no ha impedido a la Policía Autónoma llevar a cabo el desalojo. No ha sido la primera vez que los trabajadores de Troquenor llevan a cabo acciones de este tipo para evitar el desalojo de la empresa. La chancha llegó al lugar hacia las 9 y media de la mañana, llegando a ver momentos de gran tensión y nerviosismo con empujones y forcejeos. Los agentes entraron finalmente por la parte de atrás rompiendo cristales y rompiendo también la averja y desalojaron a los 100 trabajadores en tres horas uno a uno, que tras esta jornada han acabado por perder sus puestos de trabajo. Estado español se encontraría en puestos de Champions League, en una hipotética liga en la que se tuviese en cuenta el número de policías por habitante. Por otro lado, la proliferación de manifestaciones y protestas en todo el Estado ha obligado al Ministerio del Interior a destinar buena parte de su presupuesto para material de... Defensa, entre comillas, para los próximos años. Solo en los presupuestos generales del Estado aprobados por el gobierno del PP para 2013 se pasó de los 173.670 euros de 2012 a 3,26 millones el año siguiente para la compra de material antidisturbios. Esos datos fueron facilitados a finales de año pasado por el propio Ministerio y apuntaban a que entre 2012 y 2016 la inversión prevista alcanzaría los 10,02 millones de euros para reponer y modernizar el material que utilizan los policías antidisturbios que participan en el control y vigilancia de manifestaciones. Entre este material se incluyen chalecos antibalas, antibalas botes de gases lacrimógenos, porras de defensa, escudos, así como las controvertidas pelotas de goma. Algunas de las asociaciones de la policía y la Guardia Civil habían demandado una mayor inversión para su protección, alegando peligrosidad de las operaciones en las que se ven envueltos los agentes. Durante la mañana del lunes pasado de las alcantarillas de Iruña salió un personaje de la rancia clase política y financiera Navarra intentando justificar el TAF a la gente que paseaba por la calle. Como continuación de la acción del sábado 15, en la que se colocaron más de 40 váteres llenos de dinero en diferentes lugares de todo Escalerría para expresar que se están tirando por la taza del váter, el dinero del TAF, el lunes tuvo lugar una acción teatral en la plaza San Nicolás de Iruña. El objetivo de la misma era explicar que el dinero del TAF tirado por el váter es recogido en las cloacas del poder por la mafia del TAF, las constructoras, la banca y la clase política corrupta. De esta manera ha emergido de las alcantarillas un representante de la clase política corrupta que ha contado cómo se enriquecen mediante la construcción de esta macroinfraestructura. Foral recorta hasta Campanas, el corredor del TAF, por falta presupuestaria, por, por lo que el tramo 5 que va hasta Esquiroz se sustituirá por un tercer carril en la actual vía de tren. Las cuentas del tren de alta velocidad no cuadran y aunque era un secreto a voces, parece que Barcina y compañía se percatan ahora. Parece que la necesidad de construir un puente sobre el río Ebro en Castejón ha sido el colofón para tener que llevar a cabo recortes en la infraestructura de la zona norte. Música Precisamente el lunes, el Príncipe Felipe y Mariano Rajoy hicieron el viaje inaugural del AVE de Madrid a Alicante, un viaje que podrá hacerse en solo dos horas y 20 minutos. Ambos han estrenado una inversión de 1.920 millones de euros y nueve años de trabajo para reducir en solo una hora el tiempo del viaje que hasta ahora hacía el Albia por vía convencional. Una muestra del grave egoísmo de algunos seres humanos que, por ahorrar unos minutos en su vida, son capaces de destruir todo un ecosistema y un entorno natural que lleva millones de años antes que ellos. Estos días se ha hecho público un informe sobre la situación de los cinco anarquistas catalanes que se encuentran en prisión tras una redada policial el hace un mes. La semana pasada se procedió a la dispersión de los cinco anarquistas de Barcelona, que hasta el momento estaban en la cárcel de Soto del Real, Madrid, en prisión preventiva por riesgo de fuga y en régimen de aislamiento FIES III, tal y como decretó el juez Pedraz, encargado de su caso. En los últimos días han sido trasladados a los siguientes centros penitenciarios. Yolanda a Madrid 5, Soto del Real. Silvia a Madrid 7, Estremera. Juan a Madrid 2, Alcalá Mecoo. José Carlos a Madrid 6 Aranjuez y Xavier a Madrid 4 Naval Carnero. Todos siguen en preventiva y en FIES 3. Por lo que respecta al seguimiento judicial del caso, los abogados que son de su elección recurrieron el auto de prisión provisional y están a la espera de que se resuelva la apelación. Las visitas de sus familiares cercanos, que ya han empezado a desplazarse hasta allí, han contribuido a mejorar su estado anímico. Además, se han empezado Les están enviando paquetes con ropa y demás en seres personales y se están haciendo los correspondientes ingresos semanales en el peculio. La prisión impone un máximo de gasto semanal de 30 euros. También hay que decir que mañana viernes a las 7 de la tarde en la calle Mercaderes de Iruña habrá una concentración para denunciar esta detención ya por un mes de estos 5 anarquistas catalanes, que será una llamada internacional. El Supremo condena a un año y tres meses de cárcel a dos Mossos de Escuadra que decidieron tomarse la justicia por su mano y dar una paliza gratuita a un ruandés. El pasado 12 de marzo de 2010, un ciudadano africano recibió una paliza por parte de los Mossos sin ningún motivo, algo que la sala penal calificó como agresión gratuita, abusiva e indigna de un agente de autoridad. Esta agresión tuvo lugar 14 días antes de que el africano fuera condenado por la audiencia de Girona a dos años y cuatro meses de cárcel por estafar a dos empresas de grúas. Los dos empresarios más los mozos que estaban de servicio decidieron devolverle la jugada al ciudadano africano y le dieron una brutal paliza de puñetazos y patadas. El hombre tuvo que pasar un día en el hospital y otros 44 en recuperación. Por eso el Supremo también ha condenado a los dos empresarios a dos años y cinco meses de prisión. La verdad que la violencia policial de los Mossos de Escuadra para muchas noticias. Esther Quintana publicó recientemente una foto con su ojo izquierdo sin parche. El impacto de bala de goma por parte de los Mossos que la dejó sin ojo tuvo lugar durante la jornada de huelga del 14 de noviembre en Barcelona. Esther quiso compartir con todos sus seguidores en una red social una fotografía de cómo ha quedado su cara después de numerosas operaciones. Hace 15 días me operaron para implantarme una prótesis en lugar de mi ojo izquierdo. La recuperación y convalecencia que he soportado después de las tres operaciones realizadas han sido muy, muy dolorosas, decía Quintana en la entrada de su cuenta de Facebook. Y la trágica situación de Esther Quintana le ha tocado vivir también a un joven turco, Mayr Gur, estudiante universitario de 22 años, que si bien está contento al haber sobrevivido y haber tenido tan cerca la muerte, finalmente, no obstante, ha perdido un ojo por la acción de las fuerzas de seguridad al disolver una manifestación antigubernamental en la plaza Taksim de Estambul. El joven que ha permanecido una semana ingresado recibió el impacto de una pelota de goma lanzada por la policía. Gur asegurado que no pertenece a ningún partido ni organización y que acudió a la protesta para reclamar sus derechos y libertades y para preservar el parque que el gobierno quería destruir para construir un centro comercial. Federación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, cree que cuatro días de permiso por la muerte de un familiar son excesivos. El responsable de las relaciones laborales de la patronal, José de la Cabada, criticó el pasado lunes los cuatro días de permiso que el Estatuto de los Trabajadores otorga a los empleados por la difunción de, un, de algún familiar. Para el responsable de la COE, actualmente los viajes por este tipo de asuntos no se hacen en diligencia, ya que cuando se escribió el informe ADECO sobre absentismo, no se tenía en cuenta el desarrollo que existe hoy en día con los desplazamientos por autovía y tren. En su opinión, hay parte de la legislación laboral que es copia de la legislación del franquismo, según él, superprotectora y que no se corresponde con la necesidad que tiene una persona para ir a un acontecimiento familiar de este tipo. Y ya que hablamos de la COE en el Estado español, mientras la crisis se lleva a cantidades de personas por delante, a otros parece no solo no afectarles, sino beneficiarles. En 2012, el número de ciudadanos millonarios españoles ha aumentado. Ahora son 144.600 personas con unos activos financieros de al menos un millón de dólares, excluyendo la primera vivienda y los consumibles. Este número aumentó respecto a otros años en un 5,4%, según el Informe Anual de la Riqueza en el Mundo de 2013. Según los cálculos de dicho informe, en uno de los años más duros de la crisis... ...en España aparecieron algo más de 7.400 millonarios más. Este dato vuelve a confirmar que la desigualdad española no hace más que aumentar. La multinacional Nike ha despedido a 300 trabajadores textiles de Camboya por declararse en huelga para exigir unos salarios y condiciones de trabajo dignos. La compañía estadounidense se ampara en que supuestamente los trabajadores se comportaron de forma violenta. El pasado martes estas personas protestaron para que liberasen a ocho trabajadores y sindicalistas detenidos desde el 3 de junio, cuando irrumpieron en una fábrica y se produjeron enfrentamientos con los esquiroles que permanecían allí. El presidente de la Unión de Libre Comercio ha declarado que estos despidos son totalmente ilegales y que Nike precisamente hecho a aquellos que habían sido testigos de la violencia por parte de las autoridades. Las peticiones a la que la multinacional no accede y que han llevado a la huelga a estas personas son, por ejemplo, un salario mínimo de 74 dólares, unos 55 euros. En lo que va de año, en Camboya ya llevan 48 huelgas en el sector de la confección. las protestas también continúan en Brasil. Estos días salía a la luz un sorprendente vídeo que muestra cómo un policía en medio de una manifestación decide unirse a los manifestantes, diciendo que se sentía avergonzado del gobierno al que servía. Antes de ayer unas 50.000 personas salieron de nuevo a las calles de Sao Paulo y de las inmediaciones de Río de Janeiro para protestar por la subida del precio del transporte público, criticar la corrupción y reclamar mejores servicios. Rivaldo, el conocido exjugador de fútbol, Ha declarado que es una vergüenza gastar tanto dinero en el Mundial, que se celebra el año que viene en Brasil, y mientras dejar hospitales y escuelas precarias. Rivaldo se une así las protestas se añade que necesitaba desahogarse, pues en su infancia él también fue pobre. Y vamos a acabar con una serie de titulares de Noticias Cortas. La Comunidad de Madrid continúa teniendo 165 símbolos y nombres de calles franquistas, por lo que varios grupos políticos han exigido al presidente madrileño que cumpla con la Ley de Memoria Histórica. El Fondo Monetario Internacional, el FMI, exigía ayer al Estado español una nueva y urgente reforma laboral con reducciones inmediatas en las cotizaciones sociales y con una notable bajada de sueldos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Estado español a indemnizar con 30.000 euros a una mujer indigente por haberle quitado a su hija cuando fue a buscar trabajo. Y ayer en Vallecas, 100 agentes de policía desalojaron un encierro por la sanidad pública, llevándose además detenidos por la fuerza 14 vecinos que protestaban contra la decisión de la consejería de privatizar el ambulatorio. Y la última sección de desinformación de wiblech sigue en la tónica de siempre con el estado haciendo uso a su antojo de los medios y de la información con sus secuaces periodistas manipulando a las masas mi persona yaya y con la censura de aquellas voces disonantes con su discurso. Es el caso de burlataerria.org, página web que ha sido cerrada por la Audiencia Nacional, acusándola de enaltecimiento del terrorismo por el mero hecho de haber difundido vídeos en defensa de los derechos de los presos o imágenes de los recibimientos por parte de sus seres queridos o allegados. En segundo lugar, vamos a hablar de Ana Ibáñez, la presentadora de La Noche en 24 horas de la 1 de Televisión Española. Ella es la protagonista de un nuevo episodio de polémica en torno a la desinformación y manipulación por parte de RTVE. Previsibles, borregos, trastornados, góxico, esquizofrénico y postizo comportamiento de guista senscionalista analista elano, cagado, de porcelanogrado quegado deistas digestes deistas de de lo que es de la copen diario el mundo lazo la capacidad de comprensión subjetiva opinión idiotas de interés no... Ana ibáñez participó este martes pasado como maestra de ceremonias en un acto organizado por la cee y en el que intervino rajoy un acto por cierto con un marcado carácter político La presentadora habría pedido un permiso expreso al director de informativos para poder acudir al acto, aunque la cadena pública se niega a dar información sobre el tema. Y por último, retomando el ataque del gobierno griego a los medios públicos de la última semana, un tribunal heleno ha decretado el restablecimiento inmediato de la señal de la televisión pública, medida que de momento no ha sido acatada. eventos de estos días. Este sábado 22 de junio a las 6 de la tarde partirá de la plaza, junto a los cines Golem de Iruña, una manifestación para pedir la dimisión de Yolanda Barcina, bajo el lema Ustelkeriaríques. Esta tarde, desde las 7 y media, ha comenzado en Cale Calde la proyección del documental sobre Íñigo Cavacas, crónica de una herida abierta. También habrá una presentación y una charla en las que en la que participarán inma orozco abogada de la familia un miembro de lea quien guerreú joven de atta rabia que resultó herido grave por un pelotazo en la huelga del 26 de septiembre del 2012 <risa> hablando de documentales hoy también está teniendo lugar el restreno del gran golpe la segunda parte de la trilogía ¿Quién se ha llevado los dineros las distintas proyecciones están siendo en los cines golem de iruña ya estas horas todavía quedan dos sesiones una a las 8 de la tarde y otra a las nueve y media ambas en castellano y con entrada gratuita la <risa> Se reste rebel. Durante el fin de semana, especialmente el domingo, serán las celebraciones de las hogueras de San Juan en Cizur, que habrá comida popular. Han preferido recuperar el sentido original y pagano de la fiesta y la celebrarán con el nombre de Udako Solstizioa. En Mendillorri aprovecharán para celebrar un Gasteguna en el que habrá dianas, proyección de vídeo, almuerzo, calejira, Gasteolimpiada, comida, cantautor, bingo, campeonato de mus, lanzamiento de huesos de oliva, Y para cerrar esta jornada llena de actividades, a las cinco y media, conciertos de un Chape, Scarmento y Drinker Boys. Y claro, está donde no pueden faltar las celebraciones, son en el barrio de Don Ivane, que tiene este fin de semana sus fiestas populares y en las que hoy, desde las siete y media de la tarde, están actuando de Guilty Brigade, Scavidean y un grupo sorpresa. Mañana tocarán los grupos Band System, Vide Bacarra, Tipi Taco y Cero Y el sábado será el turno de Trikidans y Mochila 21. También sin salir del barrio, en el Bar y el viernes a las 8 y media tocará Ultimátum. Ese mismo día en el aquelarre la chantrea tocará Pochoca Punk. El viernes en La Peña, la bota de Lizarra, habrá una charla a las 8 de la tarde sobre el TAF en Nafarroa, situación actual del proyecto Desobediencia y Criminalización, a cargo de Mugitu. Seguidamente habrá cena solidaria con los tartalaris. Y por último, recordamos la convocatoria de este sábado con el Ria Resia para construir un asquegunea en Iruña y empezar a tejer el muro popular. en añadir que son las fiestas de Mutilba estos días y como decía antes que justo nos han avisado que mañana a las 7 de la tarde en Mercaderes habrá concentración en solidaridad con los 5 de Barcelona. Son las 7 y 55 de la tarde, 9 y 55 de la mañana si estás escuchando la repetición. Así que va tocando despedir este último Wimbelchak de la temporada. Y toca hacerlo en un contexto en el que los jueces decretan 216 desahucios al día en el Estado. 20.000 en lo que llevamos de 2013. En una situación con 2,2 millones de niños y niñas bajo el umbral de pobreza en el Estado español. Con un verano por delante en el que no parece que vayan a mejorar las cosas sino al revés. La extrema violencia del Estado y el gobierno contra los derechos y libertades... Y la represión policial y judicial aumenta cada día en un año en el que se ha multiplicado por 20 el gasto en material antidisturbios con respecto al 2012. Ante todo esto, parece que cada vez más gente, incluso la más inesperada, se ven engullida por el remolino demócrata plagado de dogmas y lenguajes que criminalizan todo tipo de intento de reacción frente a esta violencia. Una intentona para deslegitimizar, incluso fuera de los círculos de poder... Los métodos utilizados durante siglos para combatir a quienes se perpetúan en este poder por encima de la voluntad del pueblo y que lo usan precisamente para doblegarlo. Cada vez más perdidos, por tanto, en esta espiral de partidos corruptos en los que delegamos nuestras responsabilidades políticas, somos más vulnerables que nunca al avance del terrorismo neoliberal. No son tiempos fáciles y por eso mismo es más necesaria que nunca la presencia de medios contrainformativos, alternativos y no sujetos a ningún tipo de fuerza política o económica. ...y que acerquen la realidad a la gente con humildad... ...pero también honradez. Este trabajo será más sencillo en un escenario futuro... ...sin capitalismo y en el que toda la gente... ...ofrezca productos y servicios gratuitamente... ...a cambio de recibirlos de la misma forma. Pero en el contexto actual, las horas de trabajo... ...que hacemos personas, no diré ya de forma desinteresada... ...porque sí que hay un claro interés de cambiar la sociedad... ...pero sí de manera no remunerada hacen que a veces sea difícil de compaginar un medio libre con los estudios o trabajos. Es esta la principal razón por la que Wim Belchak no estará en la parrilla de Ratia la próxima temporada. Aunque tampoco voy a descartar que vuelva más adelante. Tampoco descartó que pueda reaparecer puntualmente alguna entrevista, algún algo, todo se verá. De momento hay muchas ideas y poco tiempo libre. Ha sido año y medio, pero intenso, y ahora la tarde de los jueves quedará un hueco difícil de llenar, al menos para, Uri, para Wim Belchak, que nació para reivindicar la importancia de la contrainformación, queriendo romper esos parámetros de dudosa importancia en los que parece que no es actualidad lo que pasa al otro lado de un límite geográfico inventado. Por eso, dando protagonismo a lo local, también hemos querido acercarte a la realidad internacional, También hemos querido valorar la cultura al margen del dinero, la música anticomercial, ser coherentes con el mensaje anticapitalista en todos los ámbitos. En esta querida Euskal Herria, en la que tanto se aprecia esos grupos que se lucran vendiendo mensajes revolucionarios y en la que gran parte de los recintos alternativos cada vez más imitan las formas de ocio capitalistas. Altas dosis de trabajo, ilusión y ganas han hecho posible hacer este programa cada semana. Para ello ha sido imprescindible el curro que se pegan Amaya y Patri redactando las noticias. También de Amaya a veces aquí como locutora. Agradecer también a todos y todas las invitadas a lo largo de estos 50 programas. Por otro lado, para, para ser de cara al público un medio como Egús Quirratia y ofrecer una información libre y anticapitalista, también hay que organizarse como tal. Y como creo que hay mucho que hacer todavía y seguir creciendo como Radio Libre, ahora el trabajo de Wimbelchak se centrará en la medida en lo que podamos y se nos permita en lo interno. Esta vez nos no voy a pedir que os hagáis egusquides, aunque si queréis siempre seréis bienvenidas y bienvenidos. Lo que os pido es que si tenéis ganas participéis en proyectos de comunicación libre, sea lo que sea. Egusquidratia al final no ha sido una radio, sin un montón. De la Eguski de los 80 no queda ninguna persona ni ningún programa. Aparte del nombre, lo único que comparte con aquella radio es el deseo de cierta gente de combatir los pilares del sistema con la información, de comunicar sin tapujos, de contar lo que otros se callan. Lo que sí si os diré es que todavía tenéis a vuestra disposición el correo electrónico winbelchak arrobaeguski.net y que nos gustaría saber qué te ha parecido Winbelchak, qué piensas de todo esto... Y que nos escribas tus ideas, porque aunque ahora detrás de las ondas seguiremos por la radio. También llevando la contraria alguno de la radio y porque toda desobediencia fundada en motivos creo que es válida y necesaria, también nos puedes seguir en Facebook y aprovecho para decir que usaremos la cuenta para poner enlaces a las noticias que de normal os contábamos semanalmente por la radio, porque creo que en verano también hay que seguir informándose. ¡Vamos Y ahora sí, nos vamos y lo hacemos escuchando la canción que grabamos la gente de Democracia Cero y el trono de Judas para la sintonía de este programa. Agur y nos vemos por las calles. Con palabras, dueños, viveran, la piasta tuyega como la la del imperio que está desangrada. Ya